Lautario Valentina, te saludamos desde aquí. Queríamos conocer alguna impresión, qué análisis hacen ustedes después de esto que fue anunciado、eh, por el gobernador Sergio Cilioto, luego de que la UTELPA dijera nosotros no vamos a ir a dar clase. Sí, nosotros habíamos planteado la medida de la retención de tareas como、eh, la última forma o, o la última posibilidad que teníamos de, de, de hacernos escuchar en función de este pedido, ¿no? más allá de que reconocemos y, y hemos trabajado y trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia en forma permanente, con el Ejecutivo también a través de la Comiset, nosotros veníamos pidiendo,、eh, bueno, Primero localizado en algunas regiones que vimos,、eh, bueno, todos vimos los números que estaban en rojo en el departamento capital y algunos departamentos del norte.、Eh, era una alarma que, que sonaba en las escuelas también.、Eh, esto empezó a desarticular un poco el funcionamiento de la dinámica escolar, las burbujas aisladas con estudiantes, con docentes, porque más allá de, del cumplimiento estricto de los protocolos, del funcionamiento de, de la presencialidad cuidada que nosotros también Apostamos fuertemente,、eh, el virus avanza, esta segunda ola tiene otras características、eh, que son de público conocimiento. Entonces, en función a todo eso, la situación nos llevó a, a pedir intensamente estos últimos 15 días una medida más fuerte y creemos que es totalmente acertado la decisión que ha tomado el gobernador en el, en el día de la tarde de ayer.、Eh, estamos muy contentos、eh, porque en realidad lo que pretendemos es ir en forma conjunta como sociedad. Eh, a combatir esto que solo se combate con、eh, responsabilidad social, con menor circulación como veníamos pidiendo. Y la escuela va a seguir abierta, va a seguir con las puertas abiertas porque va a haber una, una nueva organización, seguirán a rotar、eh, los compañeros y compañeras que asisten y ahí se va a proveer de, de los materiales que se necesiten, más la alimentación en aquellos casos que la escuela tenga comedores o esté entregando la vianda. n o Bien. Bien. Eh... Eh, Claudia, ¿cómo impactó en el gremio que, que se hayan manifestado docentes autoconvocados en la sede de la seccional Santa Rosa? Nosotros creemos que la verdad esto no es una disputa política、eh, a ver quién, quién gana una pulseada porque no corresponde las circunstancias por las que están atravesando los pampeanos y pampeanas, por las que está atravesando nuestro sistema de salud, de enfrentarnos. Con compañeras y compañeros que deberían estar del mismo lado que nosotros. Creo que acá nadie se lleva la victoria de, de quién ganó、eh, una pulseada, sino que lo tenemos que ver como una medida necesaria para todos, para todas, y ver la mejor manera de que、eh, todos los compañeros、eh, docentes y todos los trabajadores, en función a las características de su trabajo y en función a. A la responsabilidad que tenemos como adultos y como ciudadanos, sobre todo nosotros los docentes, es afianzar de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con el cuidado, de afianzar la, la tarea pedagógica para que los chicos y, y las chicas accedan estos 15 días de manera virtual. Creo que tenemos un montón de herramientas que hemos podido desarrollar el año pasado, si bien sigue habiendo demandas y dificultades que no desconocemos y, y que las vamos a seguir pidiendo,、eh, la verdad que no. No, no lo veo como, no, no era algo necesario porque en esta estamos todos del mismo lado. El gobierno, a través de su sitio, en, del ministerio, dio a conocer、eh, o mantiene vigentes algunos datos、eh, que t i e n e que ver con bueno, la cantidad de gente que circula en relación a las instituciones educativas.、Eh, ¿le merece, ¿Te merece alguna opinión esta publicación? No, mira, esa específicamente no la vi, pero ayer escuché hablar al gobernador con algunas、eh, aclaraciones que tampoco nosotros desconocemos y que es,、eh, bueno, hablar de números,、eh, que los números son fríos, que hay que hacer un análisis cualitativo, que para eso están los especialistas y que por ahí hay cierto desconocimiento. Nosotros, la realidad es que、eh, más allá de, de los datos fríos,、eh, sabemos que esos datos igual que ellos、eh, son familias ¿no? comprometidas tienen comprometida su salud. Y también sabemos, porque él lo, lo recalca en la, en la conferencia, el tema de que、eh, el sistema sanitario los trabajadores y trabajadoras de la salud están agotados, no alcanzan y, y la demanda es permanente. Eh, entonces, bueno, nosotros trabajamos con la CETERA a nivel nacional, tiene un equipo、eh, conformado por médicos, han agregado un biólogo para trabajar, Noemi Tejeda, que forma parte también de la UTELPA, es la secretaria de salud laboral de, de la central, trabaja con todas las provincias, así que ellos venían haciendo un informe. sobre todo con、eh, la cantidad de contagios y、eh, bueno, sí, análisis matemáticos que hablan de lo mismo que habló Ana Bertone hace unos días atrás, que es el crecimiento de la necesidad de camas de internación, de atención hospitalaria más compleja y, bueno, y la posibilidad de que esto no se cubra y se generen más muertes. Entonces, esos datos nosotros、eh, los conocemos en, en profundidad y, y en función a eso también hablamos, más allá de que obviamente、eh, el El competente para hablar de esto es el Ministerio de Salud de la provincia. Bien.、Eh, ¿Piensan que con estos、eh, 14 días va a ser suficiente?、Eh, ¿que ¿Es、eh, conveniente mantener la presencialidad? Sí, nosotros creemos que la presencialidad, siempre y cuando、eh, se pueda retomar,、eh, es la, la situación ideal, ¿no? Porque la escuela. Eh, tenía una organización impecable en el sentido de que estaba muy bien pensado. Lo que pasa es que el avance de los contagios fue desarticulando todo eso que, que los docentes habían venido trabajando ya desde el mes de febrero.、Uh -huh. Pero bueno, tenemos las herramientas de cómo salir y entrar、eh, de esa situación. Yo creo que, que es un ejercicio que, que lo podemos hacer con mucha responsabilidad y con mucho cuidado y asesorado siempre por quienes correspondan. ¿no? Pero estos 15 días van a aliviar. Yo soy de, de Ingeniero Luigi, por ejemplo, allá、eh, la intendenta tomó algunas decisiones un poco más tempranas, se cerraron todas las instituciones, colaboraron los clubes, no había ningún tipo de actividad、eh, cultural ni recreativa y faltaba la escuela.、Eh, yo creo que eso va a impactar en la cantidad de contagios, porque la escuela, más allá de que、eh, la circulación es cuidada, también se generan alrededor de las tareas escolares un montón de otra circulación, como es ir a comprar las fotocopias, Eh, eso significa que, bueno, o alguien que faltó tiene que ir a pedir tarea, o la, o la escuela se encarga de mandar la tarea. O sea, son todos movimientos、eh, que a veces implican personas, a veces no, o sea, todo no lo podemos virtualizar. Eh, entonces, eh, yo creo que、eh, va a haber un impacto positivo de la medida. Bien,、eh, Claudia, te pregunto por, por una situación que ocurre en la ciudad de Buenos Aires.、Eh, el ¿Qué? jefe de gobierno porteño está siendo denunciado. Por、eh, las muertes de personal docente o personal no docente afectado a distintos establecimientos escolares. De alguna manera, los gremios docentes le están entregando la responsabilidad por haber sostenido las clases presenciales. Digo, ¿qué pasaría si una, si una, si una cuestión así se da aquí en la provincia de La Pampa? Y bueno,、eh, la ciudad de Buenos Aires en realidad. lo que está haciendo es un perverso juego político、eh, que no creo que, que pase en nuestra provincia, porque b、bueno, u es n o e sacar provecho de una situación、eh, extremadamente angustiante, como es la muerte de los compañeros y compañeras en las escuelas. Murió hace poquito una vicedirectora. Es una de las denuncias que los compañeros de UT e están llevando adelante, porque hay una... Primero se desconoció、eh, el, el DNU de Nación, después、eh, la Corte decide sobre、eh, la ciudad autónoma cuando en realidad se supone que es el Poder Ejecutivo quien toma las medidas sanitarias correspondientes en una contingencia tan grave como esta.、Eh, hemos visto cómo los países desarrollados han tomado estas iniciativas y yo creo que en ningún lugar del mundo、eh, la palabra de un presidente es、eh, denegada por Eh, la Corte Suprema de Justicia, en una situación,、eh, ya te digo, de contingencia、eh, mundial y donde lo que está en juego es la vida de las personas. Imagínate vos que,、eh, bueno, los números、eh, ahora han mermado un poco, pero han salido los médicos de los hospitales, las clínicas privadas en Capital Federal a pedir por favor que, que corten las clases, que se baje la circulación, porque además allá se necesita sí o sí del transporte público, del subte para. Para llevar a los chicos a la escuela. Te agradecemos mucho, Claudia, por estos minutos con Radio Carmes. No, Muchas gracias a ustedes.